Eh, Le pusimos una grajea musical sí. ¿Vamos a ver cine? Por supuesto, yo ya estoy preparando los bolsos Para ir al a Pampa Dog Fest va, claro, eh, Yo soy jurado del largometraje Juan Pablo Ya lo sé, Juan Deja de te... hablar de a vos, por favor por, eh, de hablar pero de ¿Para vos. qué me contratan? ¿Para qué hable de otro? Déjame que salude a Fran Martín Que es cineasta Fran, ¿cómo te va? Buen día ¿Cómo andan? Buen día. Ya escucho que están hablando de todos los temas que me interesan, así que llegué en el momento ideal. Bueno, buenísimo. Mirá, hacemos así, eh, te pregunto, ¿quién te crees que sos? Para que nos cuentes eh, qué edad tenés, dónde estás, eh, en qué andás, qué vas a hacer y cuál es tu vínculo con el Pampadoc Fest. Bueno, mi vínculo con el Pampadoc Fest es que en cada edición va, va cambiando y siempre intento acompañar a ese proceso y ese equipo de trabajo. De la manera en la que sea. Me ha tocado, como le toca a Juan y este año, ser jurado. Así que me imagino los nervios que debe sentir, porque una, siempre jurar algo es muy difícil. Uh -huh. <ríe> eh, más cuando, cuando las ofertas, de los materiales que llegan son, son de una calidad súper grande, como lo que, lo, lo que se exige o lo, lo que se programa dentro del Pampadoc FED. Eh, he estado participando de charlas junto a Silvana colo Staurinsker, que de algún lado la deben conocer. Claro eh, que sí. Y bueno, y este año me toca, me, me invitaron a participar dando una, un, un taller y una masterclass, que todavía no sé bien qué es una masterclass. Pero ah, bueno, bueno, buenísimo, porque nosotros estábamos diciendo eso también. ¿Qué quiere decir? ¿Es una tarjeta de crédito esto? De hecho, lo creo, creo <risa> que, sí, creo, creo que son las una promo nueva que hay eh, para, para poder pagar en más cuotas, dice que ahora las cuotas están Volvieron las cuotas, volvieron las cuotas. Eh... Creo que una masterclass es un espacio donde alguien habla por un rato y otros escuchen y después hacen preguntas al final. Claro, algo, y algo medio puntual, puntual ¿no? como una lección especializada, ponele, algo, algo exactamente, así. Bien. Exactamente, yo creo que va a ser más un pensamiento en voz alta sobre eh, una especie de, de modo de pensar al audiovisual en esta emergencia de las plataformas donde cada recoveco que encontramos los humanos ponemos una pantalla. Eh, entonces es pensar cómo el cine, el audiovisual o ese modo de comunicación más tradicional también puede como sumergirse en esos nuevos modos de comunicación y de apropiación de las imágenes que, que están en todos lados. Digamos. Uh -huh. bueno. eh, Hoy, hoy temprano con, con Juan Pablo este, hablábamos justamente de eso, cómo nos ha cambiado la vida los, los telefonitos y, y, y el tema de sacar fotos, de hacer videos este, prácticamente todo el tiempo. Sí, el otro día estaba escuchando una, una, una entrevista a un a un realizador audiovisual mexicano que él se percibe como CineTuber, porque eh, bueno, él, él labura para YouTube, entonces él dice, bueno, yo estudié en la Academia de Cine, trabajo también como director, pero mi principal, digamos, punto de conexión con mi audiencia es a través de YouTube, eh, y bueno, somos, somos muchos los que nos hemos criado a base de videos de YouTube o los que lo usamos como una plataforma que a su vez también es una plataforma muy popular, ¿no? Como uh -huh. muy, muy accesible, donde los contenidos son gratuitos y hay de todo. Entonces él dice, bueno, yo, yo hasta, hasta se ha elaborado, han elaborado como un manifiesto de lo que implica ser un, un tuber. Y que hablaban, decían, dentro de... De 10 años. No me no, acuerdo si... Sí. Gente del equipo el directivo de, de Apple, o bueno, esta gente que en el destino del universo por nosotros... Eh, dicen que dentro de 10 años eh, los celulares quizás no existan Y lo que sí existan es que son estos lentes eh, que son súper especiales, que filman bueno, como que nuestro modo De comunicación con el mundo y nuestro modo también de apropiación de las imágenes Entonces ahí decían, bueno, cuando lleguen estos lentes que eliminan los celulares Vamos a acordarnos y reivindicar ¿Se acuerdan cuando mirábamos en la pantallita <risas> o poníamos el despertador? Bueno, todas estas actualizaciones, digamos, tecnológicas o donde la imagen y el sonido empieza a viajar, yo creo que, que está bueno a veces parar un poco la pelota, sentarse, pensar, intentar eh, ver cómo uno, como decía recién Juan, y bueno, uno está permanentemente creando imágenes o consumiendo imágenes. Entonces, bueno, poder entenderlas, poder eh, comprenderlas de otro lado, para poder producir imágenes con un poquito más de conciencia conciencia estética, conciencia social, conciencia política, conciencia discursiva, la que se quiera, pero que bueno, que la cabeza no tome a veces algunas decisiones automáticas que uno por ahí puede, como, como decía recién, parar la pelota y entender, che, ¿de dónde estoy filmando? Claro, sí, ¿Qué sí, quiero, sí, ¿Qué quiero que interprete que está del otro lado? Entonces, bueno, la charla va, va a versar un poco sobre, sobre eso y cómo poder llevar... O cómo poder articular, los que venimos del palo del cine, a veces la palabra entretenimiento, consumo, eh, plataforma, digital, nos asusta un poco, ¿viste? porque se Masterclass. Nos toca un poco en el ego, ¿viste? Como si, no, bueno, pero, bueno, pero son otros modos también de consumo, ¿no? Eh, y, y la realidad es que hoy la gente tiene ese celular a ese, a esa, ese alcance de la mano, literalmente. Eh, y bueno, hay que pensarnos como productores también de, de imágenes para, para esos medios, porque si no hay un espacio que no estaríamos ocupando como, como creadores de sentido, que en el sentido uno eh, es lo que es. Bien. Entonces, bueno, la idea es poder charlar un poco en esa masterclass sobre esos sentidos que hay alrededor de eso y después en una dinámica más de taller, intentar producir eh, nuestros propios como imágenes, sonidos y, y relatos en miniatura. Eh, ...durante esos dos días del de festival que voy a estar acompañando. Eh, la, la charla tiene un nombre provocador y atractivo... ...cine de bolsillo, diseño audiovisual para la palma de la mano... ...se entiende a partir de lo que venís conceptualizando ahora. Eh, te pregunto, eh, ¿ves cine en el celular? Eh, cine como tal, películas, digamos... Eh, de, ...de lo que nosotros interpretaremos como un largometraje de 70 minutos... ...pero que el celular sea el, el soporte, como una pantalla chiquitita no... Pero sí veo... Este cine marco, que referías, claro, como el del mexicano al que aludías, por ejemplo, esto, claro, es por cine ejemplo. también, está bien, está bien, está bien. Claro, ¿qué es lo que, qué es lo que por ejemplo, yo encuentro en, en eso? Yo me crié con una madre que es artista plástica y siempre le envidié la capacidad que tenía de poner arriba de una mesa un pequeño atril, recortar revista, pegarla, agarrar la plasticola, como jugar con la materialidad de los objetos, ¿no? Eh, y yo encontré en este, en este modo, en este cine de bolsillo, algo parecido a eso. Ese enfrentamiento directo que, que uno tiene como artista con los materiales con los que está trabajando. Que a veces la experiencia cinematográfica más clásica, digamos, eh, cuesta, porque ya estamos hablando de, o de otros presupuestos, o de otra logística, o, o, o otro, otras escalas de trabajo, otros procesos, a veces cuesta como empatar en... Esos, esos deseos con ese, con ese ritmo de trabajo. Entonces yo encontré en esta dinámica de cine como de bolsillo, eh, que también como decía es como un acto un poco provocador, encontré algo que tiene que ver con la experimentación, con el juego, con, con la mezcla de, de discursos, con la mezcla de recursos también, que empiezan a generar un híbrido en el cual uno no sabe si lo que está viendo es... Sí, por eso yo en, en la descripción del, del, de la charla puse... En, estos videitos que haces vos, porque bueno, a mí la gente, me, me gustan mucho esos videitos que haces vos, y bueno, sí, son videitos que hago yo, digamos, no, no, no deja de ser eso, pero bueno, mientras tanto en, en esos, en esos videitos, esto, se deslizan sobre todo modos de ver el mundo, o modos de, de vernos a nosotros, a esta vida social que intentamos como llevar adelante, eh, y para finalmente poder, y que ese sería mi deseo para los asistentes al taller, que hoy por hoy, donde los puntos de vista están tan unificados, ¿no? En algún sentido, donde eh, hay una cosa muy moldeada, porque también las redes, y, y he decidido como meterme en este mundo de lo digital a las redes sociales porque veo que quienes tienen el poder de generar esos discursos lo que, lo, que, lo que intentan hacer, y a veces con éxito, es moldearnos, digamos, ¿no? Con, con, con un pensamiento más cuadrado o más unificado, eh, intentar meter en ese, en ese mundo, en ese pantano que a veces es tan difícil, donde hay algoritmos y donde hay cosas, palabras raras, que haya algo, un mensaje distinto, o la cámara puesta en otro lado. Así que eso sería un poco la invitación a, a, a quienes quieran acercarse al espacio, que entiendo que también es la invitación que hace el Pampa Doxés año a año con su programación también. Entonces, uh -huh. bueno, creo que hemos encontrado ahí un punto donde donde podemos generar un espacio interesante para charlar. Estamos conversando con Fran Martín, que es cineasta. ¿Quién te imaginas que va a ir a tu charla? Eh, a mí, bueno, eh, originalmente está apuntada también para el público secundario, pero yo creo que es un, un, un espacio en el cual primero lo que más me interesaría es que haya matices generacionales, uh -huh. porque se arman unos, unos debates y unas, y unas revoleadas de sillas que están espectaculares, uh -huh. digamos. Ya eso me, me, me súper interesa. Eh, y después creo que esta dinámica de cine de bolsillo puede estar pensada para eh, producciones que tengan que ver estrictamente con lo documental, producciones que tengan que ver estrictamente con, lo, con la ficcional, con lo no ficción. Creo que es un cruce ahí de cuestiones que, que, y estéticas que es interesante. Así que ojalá venga gente de, de, de distintas procedencias, de distintos palos. Creo que hoy lo interdisciplinario y ustedes lo sabrán mejor que yo, creo que es una de las salidas ideales, no que, que cada uno de algún modo traiga lo suyo y en la mesa lo ponga y veamos entre todos qué podamos hacer con eso. El, el que se queda en lo endogámico me parece que, que puede llegar a correr el riesgo de, de perder en un punto, no de perder este factor social del encuentro, de lo comunitario. Eh, entonces sería lindo eso, que, que, que, que se armen lindos debates al momento de producir una pequeña obra. ¿Qué edad tenés Fran? Tengo treinta, casi recién cumplidos uh -huh. ¿Y, y dónde... contame un poco de vos eso que te decía al principio eh, ¿Cómo ha sido tu formación? ¿Dónde residís o residiste? ¿De dónde te nutriste para hacer lo yo que tengo, sos? Yo tengo una formación estrictamente... yo vengo de la... o sea yo estudié licenciatura en cine y televisión y, ¿Cómo? y vengo, vengo de formación académica en cine eh, y Trabajo también como, como productor eh, y director eh, eh, en, dentro de, de, de proyectos independientes. Entonces eh, hago o, o hice ese recorrido y lo sigo haciendo y esto y esta dinámica de cine de bolsillo, creo que es absolutamente compatible con otros proyectos que, que uno viene desarrollando, que claro. son más sí, sí. cinematográficos específicamente. Yo el año pasado, mira, en diciembre del año pasado logré. Después de reloj, y lo digo de verdad y no es metáfora, eh, después de casi tres años, encontrar la sinopsis de lo que quiero que sea mi, mi, mi próxima película de ficción. Ya estuve tres años investigando para llegar a una página y media donde digo, bueno, esto? la película arranca así, eh, y, qué bien. al protagonista le pasa esto y termina así. Eh, Y bueno, esa dinámica no es que compite con la dinámica de cine de bolsillo, no, es complementaria. Digo, es como el músico que toca en un escenario, pero también disfruta de, en una, después de un asado agarrar la guitarra y el famoso tocate una que no sepamos todos, digamos, ¿no? Son dos experiencias complementarias, que ninguna le quita valor a la otra, eh, van de la mano. Entonces, bueno, hoy estoy como esto, eh, pensando estos, estos mundos digitales también por una emergencia que tiene que ver con esto con decir, eh, hay un público que, que vive en, en el celular bueno, hablemosle también a ese público eh, veamos qué, qué, qué, qué comunicación eh, queremos tener con ellos entonces bueno, hoy me estoy haciendo un poco esas preguntas, ¿viste? y intentando encontrar la respuesta a través de las producciones que uno hace Bárbaro, y, y tiranos un, un, una síntesis de qué es Juntos en el Tiempo el, el, tu, ah. el, tu documental Juntos en el tiempo, bueno, Juntos en el tiempo es una película que, que tiene como protagonista Daniel Molani, que fue un músico y un filósofo de acá de, de pico, muy, muy conocido, eh, que fue mi mentor en el campo artístico, lo conocí cuando era muy chico, y cuando él ya le diagnostican una enfermedad muy complicada, eh, yo me he dado cuenta que no tenía eh, imágenes de él, y que cuando él no estuviera más, el mundo se iba a perder de un modo de, de habitar el mundo, de, de, de transitarlo. Uh -huh. Eso me preocupó mucho, y yo era muy chico cuando, cuando él ya le diagnostican esta enfermedad, entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Además de nada, porque no puedo hacer nada. Entonces le regalé una cámara que yo tenía, y durante un proceso que duró siete años, de cuatro años de filmación, Empezamos a, a generar imágenes, a, a filmar, eh, algo que empezó siendo como una visión de la cotidianidad, pero después empezó a transformar en, en representaciones muy locas, ficcionales, donde él como músico y relojero empezaba a creer que con la cámara que yo le había regalado, él realmente podía viajar en el tiempo. Entonces empezamos a, a hacer una, una reconstrucción, un juego de, de cámaras donde cada uno filmaba al otro, Y bueno, terminó siendo una película de 70 minutos de, de duración, un proyecto muy loco, pero que, que ante todo es como una experiencia y una, y una invitación a vivir una, una, una, una realidad que es la que, la que habitamos todos los días con, con todos sus matices, no, no, es una, no es una realidad desconectada de la, de la realidad justamente, sino plenamente conectada con lo que ocurre en el día a día, pero desde un punto de vista radicalmente distinto, el de un relojero músico que vive en la soledad y que tiene muy pocos puntos de, de conexión con, con la cotidianidad que nosotros entendemos. Entonces, bueno, ese, ese proyecto que también tomó mucho tiempo de, de realización y mucha cabeza, terminó concretándose como con una película así de setenta y pico minutos que, que está haciendo su recorrido, que ha pasado por festivales, que ha ganado algunos premios... Eh, Y que bueno, es un proyecto que, a día, que, que creo que lo voy a entender dentro de algunos, de algunos años. Ya cuando hagamos el estreno en La Pampa, si quieren podemos charlar en alguno de los programas sobre eso. Entonces, creo que, que les puede, conociéndolos un poco ustedes, creo que les puede llegar a resonar algo junto de a de mi tiempo Dale, buenísimo. Más vale que gracias. El micrófono está abierto para que cierres como quieras. Saludamos a Fran Martín que va a estar eh, dando su clase cine de bolsillo y diseño audiovisual ¿eh? en, sí. en el Pampa sí. sí ojalá nos podamos encontrar allá y bueno, sí, sigamos, creo que, que, que la invitación es eso, eh, pensar, yo, yo creo que una vez en la facultad me dijeron, todo punto de vista es la vista desde un punto, y parece una pavada esa frase, pero bueno, a mí un poco ahí me, me, me, me movió un poco lo, lo, los tablones eh, y creo que, que, que uno tiene que, que invitarse a, a intentar responder de distintas maneras a, a esa pregunta. Así que, bueno, un primer paso va a ser encontrarnos en el Pampadoc Fest eh, para charlar de eso. Así que están todos y todas invitados y, bueno, que disfruten también de la, de la programación, que, que es un espacio que se hace con, con muchísimo esfuerzo. Así que, bueno, nos encontraremos esos días de abril, del 9 al 12. Gracias de vuelta por, por este espacio, por estos minutitos Dale, Fran Martínez, cineasta Y va a dar esta masterclass CRIM, Cine de bolsillos, diseño audiovisual Para la palma de la mano En, en, en el marco del el quinto es El, Pampas el quinto Fest, Pampago Fest eh, Del 9 al 12 uh -huh. de abril En el que, esto es lo más importante Me parece de, de, del festival Juan y de Pianes Jurado Bien, muchísimas gracias Juan Pablo, me das pie para contarte algo. Eh, tuve que ver en ocho, ocho, cortos document ocho largos documentales, o sea, sí. yo estoy en la parte de los largos documentales. Claro. A partir de hoy yo te voy a empezar a contar Epa, cada uno pero, de los... ¿Pero se puede eso? Sí, ¿se puede? ¿Seguro? Me, ahí, hablé con Miguel Roth y me, dio la, me dijo, ¿podés...? ¿Spoilear así? No, no voy a spoilear, voy a contar pero los ya ocho... Sabés ¿Ya sabés quién ganó? ¿Ya sabes quién ganó? Y bueno, no quiero pero, eso. No, no, no, eh, no. pero yo tengo que hacer periodismo. Bueno, de cuando, pero antes, cuando estemos llegando más cerca. <risa> a, hasta ahora me bueno, digo. Bueno, ¿y qué nos va a contar? ¿La trama? De voy lo... a... Eh, voy, tengo ocho largometrajes. Voy a empezar por eh, el primero que vi. Y te voy a contar la trama para que lo busquen y lo vean, porque eh, se encuentran en las plataformas, se puede ver. Claro. Y también se puede ir a ver al Pampa Dog Fest Claro. Bueno, eh, Juan y De Pian es jurado de los largometrajes con Exacto. Julieta Seco y con Ana Fresco. Hay además eh, eh, otras categorías que son los cortometrajes claro. y la categoría ruralidad. Claro. El, el tipo está en los largometrajes. Bueno, o sea que, de los 400, eh, películas... supongo que te pagan más que los otros porque no. es más larga la De peli. los 400, eh, eh, hubo un grupo que entre ellos está la Colo Stoudiger sí. que hizo una preselección para pasarnos claro, 8, ¿no? pero si no teníamos que ver 300, mi vida no tiene no, tantas no, horas. No, no. Eh, el primero que voy a comentarles se llama Dinolandia. Dinolandia. Dinolandia. ¿Dino como dinosaurio? Como, exactamente, porque justamente habla de eso. Es, es muy cercano a la provincia de La Pampa esta historia que está muy buena, dura más de una hora el documental y habla de la historia de eh, la Villa del Chocón. Ajá, mirá. Pero bro. muy interesante, está muy buena la, el documental. Cuenta la historia de Villa El Chocón cuando nace. El, o sea, los que no saben, Villa El Chocón es eh, la villa que se arma para armar eh, la represa del Chocón. Claro. Eh, que le, le, a partir de finales de los 60, principios de los 70. Eh, es la, una de las obras más importantes de Latinoamérica a nivel energético. Que está en, en Neuquén, En ¿verdad? Neuquén, siendo Neuquén. Para, yendo para Bariloche. Sí, sí. Hoy, hoy es un hermoso punto. En medio de un desierto, eh, un hermoso punto, sería un oasis en el desierto. Eh, una belleza del ¿Y lugar. qué pasa? Cuando vos vas en la ruta, lo primero que ves es un cartel con un dinosaurio que dice Tierra de Dinosaurios. Claro. Bueno... El documental cuenta la historia de cómo se forja esa tierra de dinosaurios. ¿Por qué se forja? ¿Por qué? Porque hay un, eh, un mecánico que, que a, trabajaba antes en esta villa, sí. eh, que ahora, cuando en los 90, ¿qué pasó? Esa villa de, eh, empieza a desaparecer, se empieza a hacer como una intendencia, hay, hay un pueblo chiquito de todos sí. todo, trabajadores, un mecánico encuentra... Eh, eh, eh, a veras del lago que se hizo artificial sí. la cabeza del dinosaurio más grande, el dinosaurio carnívoro más grande del mundo. ¿Vivo? No, ah. muerto. Eh, el mismo día que se estrena Jurassic Park en los Estados Unidos. ¿En serio? Sí, Mirá no, que, está que, buenísima. Qué coincidencia. Está muy buena. Mírenla. Mentira, lo hicieron para la película. M mírenla, mira el chama Dinolandia se estrenó en el 2025, el año pasado. Eh, está muy bueno el, el documental. Y, y cuenta la historia no solamente del Chocón y de toda la Villa y de todas las personas De cómo fue la creación del Chocón Sino también qué pasó cuando este tipo encontró eso Porque, claro. se, porque se empezaron a pelear. Pero la hasta gente del pueblo, el... pregunto, hasta entonces, eh, capaz que no está referido en la película, pero el lugar no era un sitio en el que se sabía que había no, eso, tipo No, no, es como la punta del iber. Pues. En la punta del iber. Bien. Y después, por, como hay, el conflicto que hay entre investigadores, científicos, gente del pueblo y un intendente que quiera armar un pueblo de dinosaurios. Cha -cha. Bueno, Dino Dino Landia es el primer documental que vamos a contar de los largos documentales que va a haber en el Pampa Doc Fest. De acá, cada vez que venga Juan y Depian, o cuando hablemos del Pampa Doc Fest, nos va a contar uno por uno los ocho que le tocaron a él. Sí. Bueno, bueno qué lindo.